No somos pesimistas, tenemos buena data, data. Diario del Futuro, de, de 0 a, 0 a 2. 2, por Nacional Rock. Dos minutos para la una y media de la mañana y hoy en otro día de Buenas Notis, Nicolás Furfaro Buenas Notis trae... porque wanda nara confirmó su... ¿Su qué? Que su corazón está con Mauri Cardi, así que parece Yo que no triunfa... Si corazón, Que triunfa pero... el amor. El que no, era, que no era todo un engaño para engañar a Ana Rosenfeld y que la gente se quiere. Muy linda relación la de Mauri Cardi, esas canciones hermosas que se ponen en Twitter. La verdad es una historia que sigue muy de cerca. ¿Pero Ricardo iba a ser parte del nuevo equipo económico? No, no, no, no, ver, no, por... no, tiene, no tiene nada que ver. Pero entre las noticias que no le importan a nadie, el índice de desocupación se ubicó en el 6,8%, lo había dicho ya la, la presidenta. En, en su discurso como comentaba el escriba más temprano siempre obviamente desde este pequeño lugar que cuestionamos varios de los índices del índice este es un índice que sale de la encuesta permanente de hogares no es cuestionado tiene obviamente sus observaciones por la cantidad que, de que considera trabajo, cuántas horas su ocupación, no su ocupación, pero no es un índice que se considere dibujado Quizás diferencias metodológicas, pero no más allá de esos. Entonces dio 6,8% en el tercer trimestre del año, lo que fue una baja del 0,8% con respecto al mismo periodo de 2012. Y en el segundo trimestre de este año, o sea, antes, el trimestre anterior al resultado que se dio... En el día de ayer se ubicaba en 7,2%. Eh, también dentro de los datos, ya desagregando lo que es el, el empleo en, en el país, la tasa de actividad fue del 46,1% y la tasa de empleo se con el 42,9%. Mientras que la subocupación, o sea las personas que están subocupadas que podrían trabajar más, no no lo, no lo hacen, es de, fue de 8,7% Y de estos, los demandantes, o sea que buscan tener un mejor trabajo Un trabajo que lo ocupe más horas, fue 5,8% Y no de demandante, fue 2,9% De esta forma también, con el retroceso que hubo en este trimestre Eh desde el 6,8 o sea el, el retroceso registrado hasta el 6,8 de entre julio y agosto de, de este año la tasa de su ocupaación lleva, lleva 28 trimestres consecutivos con resultados de un dígito. Que obviamente si sí, venden desocupación y todo Pero se está más cerca del nivel de lo que se puede considerar empleo Aunque haya desempleo Y no los dos dígitos que vienen dando vueltas en otros lugares del mundo Ya después por áreas geográficas El Gran Buenos Aires tuvo una desocupación del 7,4% Seis décimas por encima de, lo, de la medida nacional La Ciudad de Buenos Aires marcó un 5,2% Y algunos partidos del Gran Buenos Aires tuvieron 8% 8,1%. Después están las del área noroeste, que ya son las que sí se llevan un poco más de críticas, un poco más de, de observaciones sobre cómo es la metodología que se alcanza estos números. Por por ejemplo, en el noroeste, con corriente, formosa, gran resistencia y posadas, el tercer trimestre año terminó con una tasa de desempleo del 2,1%. O sea prácticamente nada, después Cuyo 4,8%, Noroeste 5,4% y por aglomerados urbanos el mayor nivel de desempleo lo tuvo Mar del Plata con el 11%, seguido por Salta con el 9,3% y Gran Córdoba, es como se le dice así teóricamente en el informe, 9,1%, estos son los números pero para se extenderse también quizás en cuestiones que pueden interesar más que estos números casi abstractos para de lo que seguimos está en debate y en charla lo que es el, la posibilidad de existencia de un bono de fin de año que hay algunos gremios que lo reclaman ya la unión industrial ...rechazándolo, la cosa es que desde el gobierno nacional la decisión es no meterse ni presionar para que se haga... ...y dejar que cada sector según su situación económica actual y según cómo pasó el año... ...y la decisión que lleve lo aplique o no lo aplique y lo negocien eh, directamente con los sindicatos... ...con el, cada rama de cada gremio, no que sea una política generalizada después como decíamos porque vamos a aprovechar el tiempo para hacer un pequeño repaso porque por varias noticias pequeñas eh, como comentamos el actual secretario de relaciones económicas internacionales de cancillería, que es Augusto Costa, que es una persona que muy cercana a Kicillof, sería quien reemplace a Guillermo Moreno, lo cual reafirma la, la presencia fuerte como ministro que va a tener Kicillof, poniendo a una persona de su riñón en el asiento que a los todos los últimos ministros de Economía les puso un, un límite, los, los acotó a una sola a alguna actividad que no podían meterse, por ejemplo, no sé, decisiones sobre precios, esas cosas. Hubo ministros que terminaron sin meterse meterse ahora Kirilov podría hacerlo Si finalmente como como todo parece indicar a partir del 2 de diciembre es Augusto Costa quien ocupa el lugar que es licenciado en economía, máster en Development Studies de la London School of Economics and Political Science, cosa que que que suena bastante lindo, o sea, es una es una persona académica como el mismo pormigo Kisilov que ya tendremos que fumarnos sus conferencias de prensa de dos horas como ministro de de economía y también es representante del Estado del Estado Nacional en empresas como Aluar y Belgrano Cargo, Cargas y tiene ya un, un paso por el Estado Costa como subsecretario de Coordinación Económica y Mejora de Competit Competitividad entre diciembre de 2011 y enero de 2013 Servicios a la Inversión de la Subsecretaría de Desarrollo e Inversiones de la cancillería, economista jefe del centro de estudios para la producción todo, tiene bastantes pasos, entonces es quien quien ocuparía sí, ese lugar para la producción era aquel centro que había fundado en su momento Iván Heinz, si mal lo no recuerdo de, del, Ministerio de del Ministerio de Industria, del que también había formado parte en su momento Kichilov claro, toda esta generación sepa. más Exactamente. Eh, pero bueno, eso por esa parte y después como también hablábamos cosas que quedaron colgadas de lo que venía en el Ministerio de Economía, pero con el discurso de la presidenta de hoy pueden revalorizarse más allá de que cambia la estructura, porque lo que se hablaba, lo que más se hablaba en el Ministerio de Economía la semana pasada era que se estaba llevando todo el plan del frente externo con objetivo claro que era que las empresas empiezan a endeudarse más eh, afuera. Que no era el Estado solamente el que podría hacerlo, que de hecho el Estado podía no hacerlo y dejarlo solamente para obras, no para financiar un déficit será la decisión, pero que las empresas puedan ingresar más, que puedan pedir más préstamos, que tengan mejores condiciones y el planteo que se hacía desde el equipo allá de Lorencino, del ahora el ex ministro era si no sé, si PF por nuestra agenda accede al mercado más fácil, trae los dólares. Eh, ...las reservas crecen y no se mueve el, la situación del Tesoro... ...y lo mismo si lo hace Arcor, digamos... ...con lo cual parte de la agenda del Frente Externo... ...sí tiene el objetivo de volver a los mercados... ...pero de volver los mercados para todos en general... ...no para el gobierno para el Estado eso obviamente ser de un equipo del equipo del ex ministro quedaban dudas con el cambio hacia hacia lo que es kisioff al frente del Ministerio de economía ah, pero con el discurso de hoy de Cristina Fernández de kirchner hay que ver qué pasa exactamente pero está en sintonía con esa idea de que si es necesario endeudarse para, para traer plata y a, en una buena situación a una tasa conveniente para cosas que tengan sentido, Está, va, va a ser aceptado obviamente y que lo hagan los privados es una de las expectativas y sería una de las expectativas de acá en adelante sobre todo teniendo en cuenta que los dos primeros días de fábrica al frente del Banco Central fueron difíciles en los dos días tuvo que vender muchos, muchos dólares, las reservas siguen cayendo, ya están en 31.000 millones de dólares Y si bien Favregar ha recibido como un mensaje más simpático hacia los mercados al frente, eh, la presión de demanda sobre el dólar y la necesidad de abrir la canilla sigue fuerte. Hay que ver cuáles son las decisiones. Seguramente eso ya no sea algo solamente de Banco Central, sino algo en tándem y con el peso de Kicillof y las decisiones de Kicillof que empezaremos a descubrir próximamente en los mejores cines.